The documentary scene, upon the fractured screen The dreadful bones crawled upon the of face squeeze the nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart and voice of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, a 1998 show, the situation tragedy. Grand slick with soap, cliffhangers with no hope. The water coloring, the flooded gap. Play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors twirl and If the show is through, Silent looks to wait the cue with close frozen, ratchet smiles. Like last in 1998 show, the torch song, no one ever sings. The grow growers' line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strolling by ¿Me se escucha? No, no me se escucha, me parece a mí. ¿Me se escucha? No, no me se escucha, pernayundes no Movida, a, a ver, bajo. ¿Se me siente? No. ¿Eh? ¡Hola! Ah, sí, sí se me siente, a ver. Si subo mucho, cual. ¡Ah! Yes, Joder, perdona, que no sabía. ¿Cuál micro y era? Ah, Bueno, espera. Ahora tengo dos arrimados. Ah, no, y este, y este, el que, el que suena. Bueno, eh, <ríe> buenas noches. Voy a volver a, a subir la música de, ay, un poco de música de fondo y un poco de yo. Joder, y es que de verdad esto está complicado porque ahora no tira lo de los lucecines que, que que te indicaba. A ver, si si tabes, eh, si tabes furrolando, si no tabes y que tal. Bueno. Historias, historias de la radio, que los que estáis al otro lado tampoco eh, tenéis a lo mejor ningún interés en conocerles. Eh. Yo puedo tener interés en contávolas, pero vosotros en conocerles posiblemente no. Bueno, la cuestión, a ver, la verdad que <coughs> no voy a cometer los mismos pifias de todos los hermanos. Hoy voy a cometer pifias diferentes, entonces lo primero, oye, presentar a lo mejor este programa, ¿eh? Bueno, pues buenas noches a todos y estoy en Edonia, en directo en Radio Cuca Hoy el jueves día 20 de septiembre, yo en vez de estar cogiendo sitio para ver los fuegos artificiales de San Mateo Lo que estoy en la Cuca, haciendo anedonia. Edonia Y que, joder, pues, ¿qué crees que os digo? Estoy espabilado Otras veces no, a ver, llevo toda la semana arrastrando sueño, ¿eh? ¿Y lo que tienen las fiestas? Porque vosotros podéis decir, hostia, que fiestero y aquí la negócio y No, hombre, no, no, yo no soy fiestero. Lo que pasa es que eh, San Mateo disfruto como un enano. Y no porque salga, eh, por ahí de fiesta y tal, que tengo yo amigos y salgo por ahí y tal, no. Y porque voy a, a currar, eh, a currar gratis, a currar gratis al chininguito de la, de la radio, al pinofolisha. Que bien lo pasamos en el pinofolisha, la verdad. Hay que reconocerlo, y vamos un montón de gente a la radio y de, de, de otros colectivos también pero mucha gente de Radio Cuca y la verdad que disfrutamos allí como enanos ¿eh? disfrutamos como enanos porque, sí, vale, puede ser trabajo, ¿eh? o otros pueden trabajar en, en actividades similares, siendo un trabajo asalariado o, o algo así ¿no? pero no es su caso allí diferente porque nosotros no tenemos nadie detrás y entonces vamos allí trabajamos y hacemos el, nuestro labor Sencillamente para pa sacar perres para pa Radio Cuca, para poder seguir tirando, porque no os penséis, esto necesita perres, y hombre, sacamos muchas perres eh, de lo que ya la, de lo que ya son los cuotes de, de la gente, eh. aquí toda la gente pagamos eh, por, por mantener esto furbando por todos estos equipos que tenemos aquí. Pero bueno, eso lleva una aportación que, bueno, lleve justina. Muchos años se tiró de Sena, ¿eh? A ver, no vos penséis que se tiró de, de otra manera. Radio está a punto de cumplir los 30 años de edad. Y, y en todo ese tiempo, Perres, ¿eh? perres externes, otras fuentes de financiación, me parece que no le estuvo hasta ahí, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo lleva lo de.? Llevamos um, colaborando con el Pino Felicia. Pues no sé cuántos años podrán ser. Bueno, la verdad que son muchos, porque entre pitos y flotes yo llevo aquí ya, eh, me parece que son cinco. A ver, ocho, nueve, diez, nueve. sí, cinco años ya prácticamente. Fago los palmes que bien, me parece que, que cumplo los los cinco añinos, que, que anedonia cumple los cinco añinos. El anedónico miserable ya os pues, lo expliqué otras veces, ¿eh? Eh, ...no cumple exactamente en este momento... ...sino que cumple un, un poco después, un poco después... ...primero de, de surgir de surgir el, el anedónico miserable... ...pues apareció la anedonia... ...no tiene sentido, diréis vosotros, vamos a ver... ...pero si el presentador de la anedonia... ...y el anedónico miserable... ¿eh? Y, ...y sé yo que llega este mismo rapaz... ...no llegue a cambiarla porque... ...sentía ahí la voz y era y la misma... Bueno, digamos que las cuerdas vocales eh, sí son las mismas, pero bueno, me, la, la actitud, la personalidad, eh, el, el, todo lo que conforma el ser del anedónico miserable surgió un poquillín después. Bueno, va el no, lo que ya la parte física ya estaba, joder, hay que explicaroslo todo. Cago en la puñeta. No vos dije ya más de una vez, estoy eh, que repetirlo, un mogollón de noches. No hemos dicho, no os tengo dicho que tengo doble personalidad. ¿eh? Doble por lo menos. <ríe> que sé yo si también la, la tendré triple o, o la de mi madre. Pero bueno, dos por lo menos tengo el seguro. ¿eh? Una y, esta que sal los jueves para la noche, y otra y otra que sal los demás días. ¿eh? Entonces, lo que ye, el sustrato físico, vale, sí, ya estaba. ¿eh? Pero lo que lleva toda esta parte actitudinal, mental, etc., pues surgió después de, después de empezar a anedonia. Poco después, ¿eh? ya os digo, un par de mesinos o lo mayor, un par de mesinos después, pues apareció, nació lo miserable. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eh, con lo que estaba, con lo que estaba, llegué que, que, eh, que eso, que bueno, que financiación. De esa me parece que ya, sí, sí, ya se estaba en el pinón. Y financiación, o sea, ya se estaba deshacida por lo menos un año o dos. Un año, me parece. O sea que por lo menos ese años nos llevamos, llevamos colaborando allí. Y lo dicho, pasamoslo increíblemente bien. Yo, pese a que no soy yo de recomendar a la gente que fue a cosas, pues eh, ahora sí os recomiendo que paséis por Pinón. Todavía quedan un par de, de noches de, de folixa de San Mateo, coño. Pues pasé por el pino folixa. Tenemos unos bocadillos. Madre de Dios, qué bocadillos tenemos. ¡Bua! Comes un bocadillo de esos y, y uf, quedes ¡buah! como Dios. Pan calentín, recién fecho. ¡buah! Tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, pues, mojitos y capirines y la de mi madre. Tú, tú vas allí y flipes, ¿eh? de verdad. ¡buah! Quedes alucinado con lo que mola el, el pino folixa. hoy tuve yo tuve yo allí poniendo poniendo música tíos de, de DJ ¿eh? y, y otra de las mis personalidades bueno eso no llega personalidad llegamos que hay otro otro nomato que de los que tienen, de los que tengo por aquí hoy tuvo allí de sesión DJ Pastielles ¿eh? Pinchando un, un estilo musical que, que otros llamarán de otra manera ¿eh? Pero DJ Pastilla sabe muy bien que lleve el disloque Esta noche igual os pongo de algún tema disloquista Sí, porque la verdad que nunca, nunca en un trasito en tan música, ¿eh? <risa> porque hoy vengo con el, con el yapicerín de música, el, el normal el mío, el de siempre el que Ah, mira, sí, aquí está El otro ya pisen de, de música en el que llevaba la, los temas que iba a pinchar hoy. Y bueno, pues sí fácil que, ¿eh? y es fácil que de, alguno, que de alguno de estos caiga, que de alguno de estos vos ponga, vos ponga esta noche. Eh, bueno, no siento que he eche la noche entera en dar la parpayola, que haya otra posibilidad, que tenga ganas de, de falar. Que tenga ganas de falar. Porque eh, hoy en principio no iba a venir, ¿Eh? Porque bueno, llevo arrastrando sueño toda la semana. Entre, entre, ir al, al chiringu. Que este año pues cogí más bien los turnos de tarde. Pero bueno, el turno de tarde llegué hasta muy tarde. Y madrugo mogollón. Madrugo mogollón con ese curso chungo que estoy, que estoy haciendo. Entonces, bueno, pues hoy en principio no te iba a venir. Pero ¿qué queréis que os diga al final? ¿eh? Tiróme tirome demasiado esto, joder. Y que. Pff, Yo no me olvidé, ¿eh? reconozco que últimamente no doy yo nada nada nada fiable, nada fiable en lo que llegue el tema de hacer anedonia en directo. Pero pff, no sé, yo una cuestión de temporadas, la verdad. Para mí Radio Cookia llevamos lo diísimas veces, Radio Cuca y Anedonia, especialmente Anedonia, y para mí una, una cosa muy importante para mi persona, a ver cómo lo explicaría. Quiero decir que lo necesito. como una droga ¿eh? y, y puedo dejarla puedo bajar la dosis ¿eh? Dejarla no pero bajar la dosis si puedo pasar en sin ella una, una temporada si tengo ¿eh? yo que sé pues si tengo que estar fuera de Uvieu. ¿eh? ya me pasó un par de un par de veces un par de temporadas mientras ya estaba fecha de neptonia que tuve que que tuve que marchar bueno pues oye pues aguanta ¿eh? mal ¿Eh? mal porque tengo que reconocemos que al cuerpo es uno mucho de mucho daño de pero bueno se se se puede se puede sobrellevar pero joder no mucho tiempo ¿eh? no mucho tiempo yo estuve cuánto tiempo tuve cuánto tiempo vos desee, vos deseo plantados bueno vos deseo plantados cuidadín hay, hay habrá de aquí en ¿eh? ahí son las 22 y 14 de la noche y es jueves, día 20 de septiembre no sé si habrá de aquí en escuchándome, de aquí sintiendo sintiendo anedonia hombre, a lo mejor hay, en, por internet, a través de internet sé que nunca nadie sintiéndome porque puedo verlo, puedo verlo aquí ya como os dije muchas veces y de otra manera, pues a lo mejor sí que, sí que hay personas sintiéndome a lo mejor hay personas sintiendo el 107.3 de la De la frecuencia modulada, si ya Sina, si pues bueno, reciban un, un gran saludo del anedónico miserable. Que normalmente falta bastante respeto a los sintientes, pero Inda Sina, quédelos. ¿eh? Tengo un corazón que, oye, pues al fin y al cabo, ¿eh? de vez en cuando el corazón sin este, pues pues sale un poco a, a la luz. El anedónico miserable tiene corazón. Un ¿eh? pez pues, es que no lo tiene. pues tenerlo a veces muy, muy para el fondo, ¿eh? muy guardado. Pero tenerte, tíelo. Sí, hombre, sí. sí, sí yo soy, pues, si yo soy un sensiblero y un romanticón, que sí, joder, ¿qué pasa? Pues sí. ¿no? Y, y, y a mucha honra. coño, pues de vez en cuando, pues de vez en cuando, eh, soy, de vez en cuando soy violento, yo me entera, yo violento no soy nunca. Pero bueno, de vez en cuando soy a lo mejor más... Eh, más eh, Estoy más encabronado y de vez en cuando soy soy más sensiblero eh, A ver, tampoco, tampoco hay... Oye, qué ojojona, como todo el mundo, vamos a ver qué, qué hostia, aquí que no me venga nadie diciendo Yo soy sensiblero siempre No, yo mentira eh, No me creo que haya nadie de que sea ya sensiblero siempre Y de la misma manera no me creo que haya nadie eh, que sea ya... Que sea violento o chungo siempre Coño, pues ahí hay, hay, hay pato Hay pato, ¿vale? Bueno, y esta noche, pues mira, qué coño, llevamos nada más, cuánto tiempo llevamos de, de programa, muy poco, ni me parece, a ver, déjame mirar cuánto va a grabar un cuartín de hora nada más, bueno, un cuartín de hora puede ser tiempo bondo para poner un primer tema, más que nada porque tengo la garganta seca, tengo ganas de beber, bueno, qué coño, beber, puedo beber igual en, en antena, pues subo la música de fondo... ¿Veis? Ya está ya bebí. Ah, bueno, pues no es tan, no tan difícil, ¿eh? La verdad. <risa> bueno, pero no obstante voy a poner un tema. ¿Qué cojones? Este sonó sonó esta noche en un momento ácido en el, el pinón folisa. A ver a vosotros si, si os gusta la 7. Para que gustó, ¿eh? No fue lo que más. Hoy puse. A ver, eh... Introducen el desloque un montón de cosas que, que oh, sí pueden considerarse desloquistas desde el punto de vista de que están exactamente en la cuerda floja entre lo, lo cutre, lo rancio y, y la buena música. ¿Cómo os explicaría yo? Bueno, es difícil de, de explicar y tampoco tiene ningún sentido de explicarlo. Queréis de explic de, de, de explicar lo que es el desloque a una gente que no lo vivió mmm, El Desloco fue un movimiento, fue un movimiento juvenil, digamos, porque no éramos demasiado viejos los que formamos parte del movimiento social, una tendencia, como se cómo se dice esto. No era, sé, la cosa consistía en, en recorrer Bueu los sábados a las 5 de la mañana, ¿eh? gritando desloque, puño alto, meternos a algún garito de de pijos Empezar a, a... todo esto una gente con, bueno, con, con espintes fees, ¿no? Espintes de macarra, poniéramos eh, gente con buen aspecto ahí, guapos, tal, que podíamos pagar en ese sitio. Entonces, cuando traemos ahí, la gente quedaba mirando y tal, y nos acercamos al DJ para pedirle temas, Y qué sé yo, el DJ pensaría: estos que van a aquí, pues pues a Javier Rado o alguno a se ve Dios. Igual le pedíamos a Rafael carrá o, o a Camilo Sesto tal, y, y bailábamos y pasábamos muy bien. Y claro, lo que hacíamos ya era provocar los problemas mentales a la gente, porque decían: ¿pero cómo es posible que esta banda de Macarra estén aquí todos todos felices bailando un, un cantar del Puma? Por ejemplo, ¿Eh? no, no tenía lo mejor de explicación. Sencillamente la de explicación fue que, joder, que lo que lle por ejemplo eso, en ese caso, la música, ¿por qué coño tienes que someterte a, a una cosa? Y es muy de, de mozos, ¿eh? Después cuando te faz mayor, luego lo mayor ya no pasa lo mismo. Pero cuando ya es mozo y sigues, yo qué sé, pues, un movimiento, una estética, un... tienes unas ideas pues a lo mayor pienses, consideres. ...que tienes que hacer, por ejemplo eso... ...que tienes que, que sentir nada más la música... ...que coincide con, con, con esas ideas, ¿no? Entonces, bueno, se suponía que, que podíamos sentir... ...pues punk y ska y, y rock y reggae... Y, ...pero no podíamos andar sintiendo... ...pues, pues música de, de, típica de, de los 40, por ejemplo... ¿eh? ...eso no, eso no podíamos andar tal... Y bueno, pues eh, ese, el, ese movimiento, el disloque, yo creo que, que tuvo pues, una toma de conciencia de que no necesariamente las cosas tenían que ser así Que sí, yo, posiblemente no empezó por ahí. ¿eh? Posiblemente empezó, yo no sé por dónde empezó, a lo mejor por hacer la gracia de empezar en un antro que parábamos todos. Joder, cómo prestaba aquel sitio. ¿Acordáisos del, del Bosco? Bueno, qué sé yo, si vos acordáis, y la gente que está sintiéndome aquí es lo mejor. Nunca nunca conocí ese sitio, pero madre de Dios, vaya vaya sitio. Y era un bar... A ver, para que vos hagáis la idea, yo solía llegar allí sobre las 5 o las 6 de la tarde, más o menos, que venía a ser la, la hora a la cabría, los viernes y los sábados, y marchaba como a las 7 de la mañana, 6, 7, 8 de la mañana... de verdad, y a lo peor no, no salía bueno, salía la, a la manifestación desloquista ¿eh? cuando, había, cuando había empezado el disloque porque bueno, de Manolo, cuando empezamos a parar por ese no había todavía no existía el disloque para eso la manifestación desloquista que solía ser como a las 5 de la mañana y era salir a, a dislocar que llamábamos dislocar y luego volvemos al sitio eh, él no me venía, no me acuerdo de qué venía pues, De, de no sé si no los, los bacaletas de restallar esto de dislocar no me acuerdo dónde salió si sí, me parece que de, de unos amigos que llamaban dislocar a ir por ahí a, a bailar y tal bueno pues surg, surgió surdió sin nombre prestó a los demás lo de lo del disloque y surdió sin nada y la verdad que eh, después ves que la palabra esa eh, tiene un significado a y para para ponerla de título lo que estábamos haciendo, porque al fin y al cabo estábamos sacándoles cosas del lugar, estábamos ¿eh? deslocando el fecho de eso de que una panda de macarras con, con estética que si punky, que si skinhead, que si que si rock and rollera, que si tal, pues saliere por allá a villar un, <risa> unos temas de pues eso de, de pajarillos o luto ¿eh? a antros pijos. no sé tenía su tenía su cosa ¿eh? tenía su cosa quiero decir que, que ya era sacar de sacar del sitio ya era deslocar al fin y al cabo y ya veis ese, ese no me quedó no fue movimiento un largo el desloque ¿eh? el fin de el fin o el principio del fin del desloque eh, fue una tuvo mucho que ver con esta radio ¿eh? No estaba no estaba situada no estaba situada donde está ahora. ¿eh? Estaba en el, el yucal anterior hicimos una gran fiesta desloquista de una fiesta en la que para que pues fue en la idea bueno eso cuéntalo lo después bueno hicimos una gran fiesta desloquista de con las típicas los típicos cantares desloquistas de dj Pastielles pinchando pinchando la fiesta y, y bueno pues un montón de ...de punkis y antisociales... Eh, bailando en, en el local... ...aquel local ya era más grande que este... ...que aquí no se podría hacer... ...pero eh, allí ya la falla hizo para hacer fiestas... ...pero lo curioso es que estuvieran bailando ...sin más... ...y que estaban bailando pues a eso... Rafa la Carrá... ...Cambio Sexto... Eh, Raval... ...que era también otra, o, otro de los iconos del disloque. De ...y bueno pues... ...la fiesta fue al garete porque... a ver, vamos a ver, al las 3 de la mañana no, instante, no sé qué hora era ponte que fueron a las 2 a las 3 de la mañana eh, allí, poniendo música y el otro la lleva un montón de punkis bailando y saliendo a mechar a la calle y bueno, pues los vecinos llamaron a la policía la policía presentóse y según entraron en la puerta del local lo primero que vieron fue a una panda de punkis eh, con que sí, pelos de colores, que se arrastan que y sí, tal haciendo una coreografía... ...bailando el tema... ...Chico 10... ...de Teresa Raval... ...lástima no entero lo aquí... <risa> ...tenía que mirar... Eh, ...en el YouTube si está... ...a ver... Voy, ...míralo... ...qué cojones... ...total que me cuesta... ...a ver... ...abro... pero ...abro... ...coño... ...si EFOS ha tenido problemas... recuperar. ¿no? ...no quiero que recuperes nada... ...joder... ...restaurar... ...comenzar una sesión... ...hostia... ...caro... ...y entonces... ...joder... ...qué pesada... ...perdona... ...y que hay aquí una oh. Así, ah, me llora así. A ver, entonces les busco, voy a poner youtube. ¿Cómo coño se fue ahí aquí para.? Joder, qué complicado está esto. Madre de Dios. Para los que somos así un poco lardinos y tal. Vale, y ahora pongo aquí. A ver, ya tengo abierto el youtube. Ahora tengo que buscar el cantar que quiero que llegue. Chico 10 de Teresa Rabat. Vamos a ver si está. No sé si estará. A ver, chico 10. chico 10, chico 10, no, chico 10, eh, puse mal, puse chicos 10, que casi no tengo el eh, eh te, te, te, chico 10, casi no tengo el dios porque no me da la gana, vamos a ver, eh, nadie me quitaba de tenerla, pero bueno, ya sabéis que yo soy, eh, además de, de anedónico, eh, soy miserable, soy apofénico, acordáis de lo que ya era apofénico, Pues si no os acordáis, eh, miráis a ver en los programas grabados y buscáis uno que se titula Apofenia. Y te explico pre bien lo que llega a la, la apofenia que yo padezo. ¿Mm? Ven a hacer algo así, no sí, a hacer algo así, no como coño, espera, igual si tal, Perdón, que igual tal ta cantar este, a ver. No, mierda, no está. Vaya, por Dios. Bueno, anda, ¿qué vamos a hacer? No está, no está, ¿Eh? Bueno, pongo vosotros, no pasa nada, pero bueno, imaginemos a, a los propios policías, ellos sí que de, de, de, de, de, de, se, se tuvieron que sentir fuera fuera de sitio, cuando vieron to, toda aquella panda de, de eso, de, de, de chusma antisocial, ¿eh? de, de la puxarra más impresionante que te puedas imaginar, bailando un tema infantil, ¿um? porque bueno, Teresa Raval no deja de ser un, una cantante infantil, Pues bueno, con, ello, con eso está bien, con eso está bien y joder, pues tuvo mucha gracia, tuvo mucha gracia. Luego no fue gracia que, que bueno, pues que pillaron el, el número uno, eh, los datos y tal, y bueno, ahora no más, ¿eh? porque hay que reconocer que fuimos muy malos. En cuanto dijeron, a ver, ¿quién ya es responsable del Guateque? Porque llamaron el Guateque. ¿Quién es responsable del Guateque? Hostia, todos eh, eh, tardamos en señalar para <ríe> pa el que en aquel momento el, el, ¿no? el presidente o el tal de la radio. Que curiosamente era amigo nuestro, pero, oye, qué sé yo, antes... Y como cuando viene a morderte un tiburó, pues igual pones a otro delante, aunque sea amigo tuyo, porque lo mordale en vez de morderte a ti, que sé sí, yo, no sé. Pienso yo que a lo mejor pasa eso. Bueno, sea ya como sea, ya, que fue al principio del fin de Lo que Había de hecho en aquel momento anunciada otra fiesta, ¿eh? que también iba a pinchar DJ Pastielles, para pa carnaval. Esto fue poco antes de carnaval, y fue Xineru o tal. Y había otra fiesta planeada, o sea, ya anunciada para el carnaval, en el mismo sitio, en, en el local de la Cuca, pero ya no se hizo, porque, bueno, ante la posible amenaza de, de, de cierre o de multa o similar, pues casi que, que pasamos. Y nada, el que quedó es en eso, en un movimiento juvenil, en un buen montón de. de manifestaciones peleskais de, de Uvieu, las noches de los, de los sábados, y en un par de, de fiestuquis, ¿no? No, el local de Radio Cuca, eh, de fecho, sí, bueno, sí, dos, una en, en la Nochevieja, no me preguntes de qué año, porque no me acuerdo ya, no sé si del 99, del 2000, algo así tuvo que ser, del 2000, igual, no sé, igual se acuerda de algún colega, y nada, fiestas en Nochevieja y la de... Esta otra que os digo, y, y jodidos la cosa, la verdad. Un programa de radio, incluso, del que ya os falei tiempo hay tiempo, la hora del Pastielles, un ¿eh? gran programa de radio, un gran programa de, de radio que, por supuesto, se emitió aquí en la cuca, y, bueno, pues el movimiento terminó terminó ahí. Eh, un movimiento, ya os digo, pues realmente interesante y, y que tuvo a, a picas de, de cambiar el mundo. Lo que pasa es que, bueno, las autoridades hicieron todo lo posible por, por terminar con él y, hombre, sigue aletragao, eh, sigue al eh, Hoy, el fecho de que, de que al mismo tiempo una señora que podía tener cincuenta y pico años y en el otro extremo de, de, de la barra un, un bebé de menos de un año tuvieron bailando un cantar disloquista... Pues bueno, da da, da una idea de, de la fuerza que tiene o que podría tener este movimiento de la potencialidad que está ahí esperando la, la la circunstancia la circunstancia favorable para para resurgir. En fin, ¿no? no sé. Yo creo que resurgirá. Yo quiero verte danzar Como los cingarros del desierto Con candelabros encima O como los balineses en días de fiesta Yo quiero verte danza Como dervisce y que giran Sobre la espina dorsal Al son de los cascabeles del catacali Y gira todo intorno a la estalla Mientras se danza Danza Y gira todo en torno a la estancia Mientras se danza Y Radio Tirana Transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros Descalzos sobre bráceros ardientes En Irlanda del Norte, en verbenas de verano La gente anciana que baila a ritmo de siete octavas recivo la clave de ritos tribales Reinos de hechizos Y de los músicos gitanos rebeldes En la Baja Padana En verbenas de verano La gente anciana que baila Viejos falses vineses Sigue sintiendo anedonia Sigue sintiendo Radio Cuca Radio Cucaracha La radio libre de en el 107.3 De la frecuencia modulada O en www.radioquca.org www.radioquca.org Este programa ya como... todos los jueves o casi todos los jueves debería ser todos los jueves a las 10 de la noche ahora mismo son las 22 y del jueves 20 de septiembre este programa ya anedonia sé que últimamente no soy muy fiel a la mia cita Notas en que no tengo a nadie en el, en el chat. Cuando joder, lo habitual, bueno, lo habitual. En los tiempos en los que venía, siempre llegaban a xuntarse, eh, Un grupín aquí de, de amigos interesante. Pues tres personas que os parecen poques, ¿no? Pues a mí parecen la de Dios. ¿eh? Las tres personas que se daban. que se daban cita en el chat y venían todos los jueves y comentaban lo que yo estaba diciendo bueno, no, muchas veces no comentaban lo que yo estaba diciendo ponías a hablar entre ellos y a mí no es puto caso, ¿eh? <risa> metías en el chat de la radio pero no sentía la radio y estaban lo de ellos la mar. me pillaba unos cabreos tenía que echarles unos bronques que bueno, bueno pff, tremendo, ¿eh? yo tampoco tengo tengo aquí compañía física que últimamente que solían venir solían venir un par de, de collaceos el, el pistolero maníaco que está ahora mismo este sol que está el poniendo poniendo música en el, en el pinón folilla casi que, que tenía que de la que bajaba para casa salir ir per allí pero no lo voy a hacer no, no voy a hacerlo que, que mañana tengo que, tengo que madrugar mucho que me va a drogar mucho para ir a... ...para un curso que bueno... ...que yo una mierda de curso la verdad... una porquería y y muy chungo... ...pero bueno hay que... ...hay que dir igual... Eh, y un curso que bueno... ...pues yo un... ...un interés nuevo que tengo... ...donde hay un tiempo... Eh, ...tampoco mucho tiempo... ...pero donde hay algún tiempo... Eh, surgió a mí un interés... ...por la tierra... ...por el cultivar... ...por la huerta... ...por, por los animales de... De la granja, de los pites, tal. Eh, no sé exactamente por qué me surgió, si, si sencillamente me dejé llevar por la, por la masa, la cantidad de gente. No sé si vos pescancéis al vuestro alrededor, pero seguro que, que mucha gente que nunca pensaste que iba a tener esto como afición, está ahora mismo tirándose a la huerta a, a cultivar. A, de verdad, ¿eh? mucha gente. Eh, No sé si será. A veces llego a pensar si no será de algún tipo de, mmm, no sé cómo de explicarlo, de, de influencia externa, de, de algo que, que se nos dicta, que nos dictan las circunstancias. Porque de verdad que gente muy muy heterogénea, de, de muy de muy diferente procedencia, pues de, de repente tiene interés por por todo esto. Yo primero vamos a ver porque. Yo nunca fui especialmente interesado En, en estos temas De, de la horticultura de, de estos temas agropecuarios Por embargo, ahora, ahora sí Y la verdad es que, que Engancha engancha Mucho, muchísimo Yo no sé, antes yo era muy aficionado Vosotros sabéis, lo necesitáis de, de sentir el programa Porque de ese mes en cuando cuéntolo ¿Mm? eh, Yo ya era muy aficionado A que sí. a tirar al monte, que si sí, a calellar, y que si sí, que se sí salir en bicicleta. Y, y el caso que de un tiempo, esta parte, el mío tiempo libre, que llevo mucho porque ya sabéis que yo soy un parao casi crónico, el mio tiempo libre, ocupármelo prácticamente la huerta. ¿eh? El ir allí, el, el, el hacer una, una cosa, esa cosa te lleva a otra, o quieres hacer lo demás allá, un, un día que segar otro día, otro día quieres quieres arreglar el montón de compost, otro día que es cosechar, otro día quieres atender al las otro día quieres limpiar al gallinero, no sé, que aquello, aquello engancha, ¿eh? y estoy deseando tener un, un rato libre para poder ir allá, es poder ir a, a la huerta. Y es una cosa curiosísima, ¿eh? y una cosa curiosa. y bueno pues el caso ya que eh, eh, bueno esta afición ya viene a tiempo ya viene a tiempo poco ya pero bueno el, cuando cuando ya la cosa rompió digamos eh, sublimó a, a muchísimo interés pues fue bueno pues cuando empezó lógicamente esta temporada de huerta digamos la a partir de esta primavera y, y cuando más en verano o sea en En Shunetu, yo estaba flipado con la huerta, ¿eh? estaba flipado con la huerta y sigo, vamos, quiero decir que sí fue un momento en el que rompió la, la afición esta y, y ahora estoy muy metido, estoy muy metido en ello. Eh, y bueno, pues a raíz de, a raíz de ello, pues ya sabéis que, bueno, como yo soy prácticamente casi cursillista profesional, estoy siempre mirando a ver qué curso se convoca, qué hay y tal, vi uno que se llamaba. productor de hortalizas ecológicas madre de Dios hostia, y cuando lo vi, dije, esto apúntame hostia, esto apúntame primero claro, tiene a ver, tenía la pega, decía yo, digo no me coñen ni de coña no me coñen ni de coña porque eh, los criterios que suelen emplear para para para escoger a las a las personas que van a, que van a formar parte de un curso, curiosamente no son habitualmente los de vamos a coger a las personas que no saben porque llevo un curso y llevo para que aprendan. ¿eh? No. Desgraciadamente lo que suele pasar y es que coñen a personas que ya se dediquen al tema, que ya saben algo, que ya hicieron otros cursos relacionados con ello. ¿eh? Y entonces decía, bueno, no me coñe ni de coña. Además, en un curso que no pedía ningún tipo de, de requisito previo para el acceso, más que tener el grado escolar, y entonces si yo, bueno, va a presentarse a Dios de Peña. de, de fecha auditionoso que hacía la selección que ya éramos eh, 260 personas ¿eh? para pa 12 places entonces yo, bueno no me cogían ni, ni de coña pero curiosamente no un el motivo van y me collen digo hostia que pasada bueno daba saltos de alegría ¿eh? cuando me, me llamaron para decirme que estaba seleccionado de verdad que por pues, digo que daba saltos de alegría me por la vida fue una cosa guau Y bueno, fui para allá ilusionarísimo ¿eh? Y es difícil Difícil en el sentido de que ye... eh, Joder <risa> y es difícil No, no que se, es difícil el curso Y es difícil asistir Porque ya en un sitio complicado ¿eh? Tengo que, que levantarme El curso empezar encima Las clases a las 7 de la mañana Entonces tengo que levantarme Como pues, a las 6, tengo que ir a coger el alza Después tengo que transbordar Bueno, ahora ya no porque llevarme ya una compañera en coche y tal, pero bueno, que oye, y luego son seis horas y tal, pero bueno, todo daba lo mismo, eh. Y vuelvo, claro, a la vuelta otra vez ¿eh? tal, otra vez coger el gas, otra vez para casa, en de el flotes, salgo de casa, como a las siete de la mañana y vuelvo a llegar como a las cuatro de la tarde. Cosa que si fuera por un trabajo, pues, pues cualquiera podría decir, bueno pues no llepa tanto, ¿no? ¿Eh? sé si hay que trabajar, trabáyase y no pasa nada. Eh, pero bueno, cuando lleva un curso, va, pues, pues parece que hay un poco más... Es decir, joder, pues... Tanto esfuerzo, tanto sacrificio por un curso... En el que, bueno, la mayoría de la gente encima pifie perres eh, Yo no, porque bueno, me dan otra beca por otra cosa y entonces yo gano... No penséis que gano mucho... gano a ver... unos nueve, siete, nueve euros al día, no estoy seguro... Pero bueno, por lo menos algo y algo, ¿eh? Bueno, algo y algo y mucho... Porque, como ya vos lo expliqué también muchas veces, yo como persona y sin vicios que soy, pues arreglo me con muy poco. <risa> Porque no tengo vicios, ¿eh? si llegar a tenerlos, o sea, te, ¿eh? no los tengo. ¿eh? O tengo vicios baratos, más que baratos gratuitos, ¿eh? tengo vicios gratuitos, y sí, joder. Luego tengo otros vicios que cuestan mucho, muchas perres. La pifia que tengo en internet, ya vos lo conté muchas veces Ahí va a serme un buen porcentaje de, de, de, de, de, les, de mi presupuesto mensual Bueno, aquí voy a hacer para pa un vicio que tengo Joder, que llego a conectarme a internet estar ahí conectado y a hablar con la gente por, por, por las redes sociales y enterarme de cosas y, Joder, para pa una cosa que tengo, hostia Joder, mientras tenga para pagarlo, podré tenerlo, ¿no? ¿Ah? Bueno, pero ¿eh? seguimos con el, con el tema Estaba hablándonos pues, del, del curso de este Y de los saltos de alegría que pegué cuando me enteré que me, que me ¿no? ¿eh? Bueno, pues fui para allá, el día de la presentación Pues tome, ¿eh? el día de la presentación Pues tome, y, eh, curioso por <risa> lo que fue pasando después El día de la presentación, hice ¿no? un... Bueno, cortina como todas las presentaciones hice hay un pequeño discurso en el... El que dio a ser el formador Y bueno, pues pues gustóme, gustóme ¿eh? Muy curioso porque a, a partir del segundo día Ya empecé a ver cosas raras Empecé a ver que, bueno Que, que el este, pues básicamente Se basaba en improvisación Eso ¿eh? de someterse a un guión, a un temario ¿eh? bueno, no o sea, él se basaba en la improvisación eh, Daba las cosas por fechas ¿eh? decía pues vamos a recolectar tal, vale, pero no, si no me explicas cómo se recolecta, yo qué sé. Dicho por ejemplo vamos a coger tomates, vale, pero no dice cómo se cogen los tomates. A lo mejor se sí lo dices, pero bueno, yo de estos que que si que si el cuadra que están dos delante dice y eso todos saben, pero los otros días igual no sabemos. Eh, cada día según llegamos ponse en mensaje decir bueno hoy vamos a hacer Y me no ha decidido sobre la marcha. Lo más normal es que eh, sepamos, lo único que solemos saber y que y lo que no vamos a hacer el día siguiente. Que lo exactamente lo que dice que vamos a hacer. Oye, de verdad, ¿eh? que, que todavía no pasó nunca que te hicieron una cosa y el día siguiente que hiciéramos esa cosa. Nada, no, va quedando, tal. ¿eh? Vamos, que hay un puto desastre. Luego encima yo también es verdad que, ver, que no me, a lo mejor tampoco me preocupé yo en, en mirar a ver en qué consistía ayer el, el programa fondo, consta que no me lo facilitaron, ¿eh? Al contrario, yo después de rebuscar, de restaurar por internet, ¿eh? ¿veis? ¿veis que me vale pago internet? He hecho tantos perros, pero bueno, me ¿eh? Bueno, pues encontré el programa por internet. <risa> la cuestión ya que bueno, pues el concepto de ecológico. ¿eh? Joder, yo iba allí pensando que deben a, a enseñarme a hacer a compost, que deben enseñarme a hacer purines de diferentes hierbas, que deben enseñarme a hacer semilleros con, con, le, con la propia tierra, con el tal, no, no para nada, para nada, allí estoy aprendiendo que si... Abonos por aquí, que si este saco por ahí, así. ¡Oh, que estoy ecológico! Que viene allí, esto de lo que se puede usar en ecológico, sí, Pues no deja de ser un polvo de color naranja. ¿Y ¿Yo qué queréis que os diga? El mi concepto de, de ecológico no pasa no pasa por un polvo de, de color naranja, no, no. Temo que no. En fin, yo tengo tres ideas. Lo único que me consuela y es que de las 12 personas que, que estamos allí, creo que somos 10 o 11 que teníamos las mismas ideas y que por lo tanto mira, pues estamos deseando encontrar otra cosa para poder desear de, de a ese curso porque de verdad que no, no, no está aportando nada hombre bueno si sí no está aportando una cosa una cosa muy muy importante ¿eh? muy importante si la piensas y que en realidad sí que estoy aprendiendo estoy aprendiendo mucho ¿eh? Y vosotros estáis pensando, sí, está aprendiendo que tiene que ir ayer, Aprendió que tiene que leer los programas antes de apuntarse y tal, jajaja. Ja, ja. No, no eso, estoy aprendiendo de verdad. Estoy aprendiendo cosas para hacer en la huerta. ¿Mm? Sí, ¿eh? cosas ecológicas que puedo hacer en la huerta. O cosas naturales, vamos a ir las naturales, no ecológicas. gusta ¿eh? más el término natural. No lo estoy aprendiendo de, del formador, de verdad. no del desgraciadamente de él no no no estoy aprendiendo estas cosas pero estoy aprendiéndoles de los compañeros ¿eh? sí porque la verdad todos los que estamos allí todos tenemos una huertina ¿eh? o la tuvimos o la o tal pero y, y todos sabemos cosas de de la huerta aunque la mayoría sabemos muy poco pero sabemos truquinos y tal ¿eh? y por ejemplo pues qué sé yo Yo os he flipar porque porque una compañera contame por ejemplo que, que que pulverizando las plantas con una solución de yogur natural eh, pues puede, puede, funciona como como muchicida. hostia pues qué guay. Otro contóme historias para hacer el compost, eh, otro contome pues truquinos para tener a los más contentes, otro. Joder, que aprendes cosas, tío, de verdad. Otro, díxome dónde conseguíos semillas autóctones, otro... Que en realidad aprendes aprendes en muchas cosas. Cierto que aprendes de, de los demás. Eh, no nos parezca lo mejor, y era eso lo que teníamos que, que tender. Eh. Axontarnos un montón de gente con una afición en común y aprender los unos de, de los otros. Igual eso ya es más interesante que, que delegar, en que sean otros los que nos enseñen. ¿eh? Igual eso es horizontalidad, ¿eh? es y aprender de igual a igual, y es mucho más interesante que, que el aprendizaje vertical que todos conocemos, ¿eh? que te hay esa figura de referencia supuestamente superior a nosotros transmitiéndonos una, una información. No, quizá lo, lo realmente interesante sea, sea hacerlo de, de esta otra manera. ¿Eh? De momento, yo por lo menos lo que estoy viviendo estos días es sí que ya mucho más aprovechable, ¿eh? mucho más aprovechable. De hecho, mira, eh, si de hecho este curso, que bueno, pues estoy haciendo los mismos movimientos para pa encontrar otra cosa, ¿no? en vez de dejarlo si no tengo otra cosa, porque bueno. Entre otras cosas la la inactividad es muy malo pa es muy malo para pa, el pa ser humano y sobre todo como seas anedónico ya ni te imaginas. Un anedónico inactivo es lo peor que, que puedes, puedes imaginar. Porque puedes decir, coño, pues mira, si podéis ir a la huerta todos los días, eh, eh, o pero, sea, pero no lo tengo yo tan claro que luego no me quedará tirado en la, en la cama sin hacer sin nada. puede pasar pueden pueden pasar esas cosas eh, el caso ya que bueno pues que aunque estoy haciendo los mis intentos para para pa dejar de pa dejar este curso porque veo que no me está ta aportando tan aportando los compañeros pero no a ver que te aportan los compañeros está bien pero eso puede hacerse en sin necesidad de levantarse a las 6 de la mañana y de ir a un sitio a ...a 40 kilómetros, a ver si me entendéis... ¿eh? ...o a lo mejor no, a lo mejor... ...soy un puto vago de miedo lo que tenía que hacer... ...y ahora seguir yendo y aprovechar lo que pueda aprovechar... ...total, ¿eh? no tengo otra cosa que hacer... ...no lo sé, no lo sé, la verdad que... ...bueno, ya complicado... ...pero bueno, el caso que si al final lo dejo antes de acabar... Eh, ...lo que más pena me va a dar va a ser esa... ¿eh? ...dechar a esa gente que, que está enseñándome tantísimas cosas... Que me otro es que es el primero en que me vienes a ver, es que yo ya no quiero verlo sola otra vez, es que sola no tiene ni gracia ni placer. Seguimos en Radio Cuco en el 107.3 de la frecuencia modulada Seguís sintiendo a Nedonia Y seguís sintiendo al presentador de Nedonia ¿Quién coño vais a sentir? Pues a la y con miserable coño eh, diréis vosotros, coño, no es ya normal Que la y Un miserable En poco más de 50 minutos de programa eh, Tengan puestos dos cantares A ver, una cosa allí eh, que después de la actividad eh, De la hiperactividad, de del de pinchar De ver a toda la gente allí delante De ver incluso a alguno bailando Y es difícil, eh, y es realmente difícil Parece que yo llevo Pues lo mismo que de programa Cinco años Pues de estos cinco años, no sé, igual llevo cuatro eh, que, que pincho en el, en el pino folicia Y de verdad <risa> Para conseguir que la gente se mueva A ver, da lo mismo, pinchar al tesores que ya te han borrachos y os valga todo, eh, que pinchar más temprano y que te han a lo mejor más pendientes de la música, de igual a allí yo creo que nadie, nadie, ¿qué coño? No, nadie está pendiente de la música, están lo de ellos y, y la música y yo lo de menos. Pero mira, hoy, de verdad, creo que allí la fue la vez en la que más gente vimos ese. porque lo bueno es que pone la música en el pinofolisa y que está allí en un, un alto y, y velo, velo todo verlo todo muy bien y joder que al teléfono otra vez mamá que este solo estoy en la radio coño joder Ya, bote después no no ni que te hablando con ella eh corté. pero, pero bueno para que quede y que joder ya, ya lo sabe que, que yo este solo estoy en la radio Uy, bueno pues No sé qué tal dicen, ¿no? a lo mejor, Ah, eso, que lo, lo difícil que llevará a, a, a la gente moverse allí Hoy, curiosamente Moviéndose con los cantares que puse, No penséis que mucha gente, ¿eh? Bueno, había unos Bueno, iba, iba a decir una familia, y eso es lo que quieren Sé que también entre ellos Había un bebé, en menos de un año Y, y, y bueno Pues tiene me parece, tres tres Pareces, me cago en diez Es como lo pasaron, Buah. bailaban les toes y, y hasta se subían a los bancos y bueno montaron ahí un espolín muy guapo muy guapo y luego había bueno pues unos cuantos que eh, que, hombre con, con con una actitud mucho más moderada pero y pues bailaban y me llamó mucho la atención que lo que más lo que más bailaban fueron fueron temas que puse así de, de un poco de la niola, pero un poco carrozones pues yo que sé pues Pues que si Marisol, que si el dúo dinámico, que si Los bravos, Las Grecas, Masiel... Pues estaba yo eso por la vida. Llámame la atención y no me llamó, ¿no? Porque, joder, son cosas buenas. Hostia, pues sí, vale. Te ríes, que <risa> cutre... No, que cutre no, que qué sé que vos diga. Yo Para mí, pa mí son de alguno, tiene una, tiene una calidad. Algunas de las canciones que puse tiene una calidad que ya... Ya quisieron, ya quisieron los de ahora ¿eh? pero bueno oye en fin bueno pues eso que pese pese al subidón ¿eh? pese a ese subidón pues oye no de hecho de arrastrar el sueño de toda la semana, no de hecho de tener que levantar mañana a las 6 y bueno pues esto todavía tiene que todavía tiene que exportar todavía hay que grabarlo vale si sí, el programa fue muy corto que queréis que faiga? hostia ya os digo estoy cansado gracias que vine ¿eh? gracias que vine ...porque tampoco... ...tenía yo muy claro lo que fuera a venir hoy... ...eh... Todo lo claro al acabar... ...allí que claro acabes con eso buraco... ...y no con tal... ...con, con la música, con la gente, con la tal... ...y de esto joder... ...como voy a ir ahora para la cama... ...pues voy para la radio... ...y viene para la radio... ...pero joder... ...viene para la radio... ...pero por hacer un pedacito nada más... ...vale... ...y despídome ya... ¿eh? me saludando por supuesto a... ...a, a la única persona... que sé que, que sintió anedonia, que yo creo que llegue el, el policía, ¿eh? porque bueno, hay nada más eh, otra persona conectada en internet, que siempre hay una persona extra conectada en internet, yo pienso que llegue el, el, el policía, así que sigue Radio Cuca, bueno, pues si ya a buenas noches señor policía, lástima que, que la noche de los fuego tenga que pasar la, sintiendo Radio Cuca, pero bueno, oye que ahí vamos a hacer, por lo menos vamos a intentar hacerlo lo menos, no ye Si hubo de alguien más por 107.3 de, de la frecuencia modulada, pues que reciba un, un saludo muy grande. Eh, y si bueno, pues hay gente que lo que lo sientan diferido, pues también un gran saludo. Y si hay gente que lo descargue, que por cierto hay por ahí gente que lo descarga, hombre, eh, coño, pues muchas gracias. Yo que sé, pues está por ahí Pablo, está por ahí Oscar. Está más gente, perdonad ¿eh? los que me se olvida, coño, no voy a acordarme de todo, que ya estoy mayor y encima tengo el corte cerebral y radio con, con radiación ionizante. ¿Qué os parece? Eh? En un moco de pavo. No sé exactamente dónde viene esa expresión del moco de pavo, pero, pero en un ye, ¿vale? <risa> bueno, pues nada, dejamos con un... con un cantar de estos que hoy cosecharon un éxito rotundo y vémonos la semana que viene a ver si ¿eh? a ver si consigo estar aquí, coño, yo creo que sí. Esto joder, hay que venir, hay que venir a hacer la anedonia, no se puede pasar ahora sin anedonia, en no un países. Yo creo que sí, que tiene que ser así, ¿no? ¿vale? Venga, con las señales horarias, despídome. Hasta la semana que viene. Tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día.